Fronteras del futuro Fronteras del futuro con Javier Sevillano Javier, muy buenas. Hola, hermoso. Hola, Javibis. Javier, Ahí, la... te voy a contar una anécdota del instituto. Perdón, de, del Museo Antropológico. Museo Antropológico. ¿Sabéis? Hace esquina de Alfonso XII con la Glorita de Atocha aquí uh -huh. en Madrid. Pues en la fachada que da la Glorita de Atocha, justo en la parte ya medianera, donde hace eh, medianería con la casa colindante, hay una puertecita, que creo que sigue existiendo. Esa puertecita da, daba acceso a la, pla a la planta superior, donde tuvo en una habitacioncita. ...su gabinete de investigaciones... Eh, ...neurológicas... El, un señor que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, ah, bueno. justo antes, yo no sé si incluso eso no, no me acuerdo exactamente, pero creo que eh, estaba ahí en, en nada un, un sitio que le dejaron por así decirlo, mientras terminaban lo que luego fue el instituto, el primer instituto Cajal, en, ya en el cerro de en el Cerrillo de San Blas, donde justo eh, eh, enfrente donde luego fue su casa y donde falleció, pero estuvo ahí en, el, en, en, en lo que era la propiedad, por así decirlo, del doctor Velasco, uh -huh. en una habitación cita en la parte de arriba, y creo recordar no, no me hagáis mucho caso, que estando ahí fue donde recibió la noticia del premio Nobel en 1906 ah, qué bueno, qué bueno, casi de realquilado ¿no? un científico universal, español, sí, sí, sí. Que, no tiene una, que no tiene una casa museo en Madrid donde recibió donde recibió el premio Nobel ah, otro, pa otro país lo hubiera honrado en condiciones, y en, no en otro país eh, sería uno de las grandes eh, personalidades de la bueno, historia, porque o sea, la verdad es que Ramón y Cajal fue el fundador sí, de, la de la moderna la neurología, neurología. Es que estamos hablando de es, alguien importantísimo. El, el legado Cajal está en, sí, sí. Eh, embalado Escondida, en unas cajas, sí, sí, en el Instituto cosa... Cajal, porque no hay un sitio donde mostrar y sentirse orgulloso de del de, de maestro. La bueno. semana pasada nos sé si estuviste contando, Javier, eh, cómo puede ser ese futuro, los eh, desplazamientos, los coches, coches eh, sostenibles. sostenibles. No, bueno, la, las ciudades sostenibles que es lo que se intentó bueno, en, 2011. También, que se claro, poco, cosas, en 2011 que se pueden sostener y sostenibles en 2011 es cuando se aprobó la ley de economía esta, sostenible que eh, alentaba a las administraciones locales a crear cada uno su plan de movilidad urbana sostenible el, el de Madrid es ya muy claro, ¿no? volver a tener más contaminación, volver a oler a rancio otra vez <risa> y a sí. tener, bueno, en fin, coches por por a tiplán por todo aquello, parece ser que es lo que quieren nuestros políticos. Bueno, pues estos planes de 2011 pues, han ido al garete, concretamente en Madrid, esperemos que en otras ciudades de España no sea así. ¿no? Le, el objetivo de estos planes era no era solo reducir la congestión urbana y la contaminación, sino también pues, el, el, el alentar a la ciudadanía a cambiar sus hábitos de, de movilidad y hacerlos un poco más saludables. ¿no? Eh, Para saber en qué estado estaba todo esto, desde 2011, el Centro de Investigaciones eh, de Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid realizó una evaluación de todo esto, de todo el contexto en España eh, y, en, en, y la evolución que, hubo, que ha habido de estos planes de movilidad urbana sostenible hasta el año 2017, desde que se eh, intentó, se empezó con ellos en 2011. ¿no? Y además también se han, se han intentado evaluar los esfuerzos que ha habido por parte de, de, de las ciudades. ¿no? El, el estudio concluye que no solo debe abordarse únicamente medidas centradas en el transporte, sino también en la planificación de la forma y diseño de la ciudad uh -huh. para hacerla más sostenible y más agradable también para que el ciudadano contribuya dejando el coche fundamentalmente y emplea otro tipo de transportes más sostenibles con, con la ciudad eh, se llevó un, un estudio en 38 municipios que pertenecen a la red española de ciudades inteligentes en, que en, en durante la, el, el periodo del estudio y la investigación constó de dos bloques, ¿no? el primero, eh, primero hubo un análisis de la situación de partida, de la movilidad en cada, en cada ciudad, en cada municipio y eh, los El, digamos, el documento de diagnóstico de, de la mayoría de, estas, de estos planes de, de movilidad, ¿no? de, de, digamos, desde el, de, de qué punto de partida partía cada, cada municipio. Un segundo bloque de este estudio, el, digamos que consideró todos los indicadores de 16 categorías que, que estaban definidas en una guía para el desarrollo de, las, de estos planes de movilidad. ¿no? Y entonces eh, todo ello eh, se dio en cuenta en aspectos como eh, la inclusión en los planes de seguimiento, los detalles lo, del presupuesto, los, el presupuesto con que contaba lo, estos 38 municipios y sobre todo un cronograma ¿no? que es el, el gráfico eh, para valorar en el tiempo un, un evento o un hecho como este de los planes de movilidad. Los resultados, pues como ya dijimos la semana pasada, pues bozamos la, la, en la semana pasada, pues han sido muy, son muy dispares. ¿no? El, eh, por ejemplo en, en la parte de, de movilidad peatonal y, y implementación, palabra esta que tan rara que no a mí no me gusta nada pero la implementación del de, de fenómeno ciclista de, de las bicis urbanas pues resulta que la práctica prácticamente todos la, estos 38 municipios contemplaron en sus planes estas posibilidades de la movilidad peatonal y ciclista y la puntuación media es bastante elevada lo que ocurre que hay algunas eh, ellos han valorado, han valorado han visto que hay algunas medidas eh, a este respecto que no son realistas con el modelo de ciudad de cada una de las ciudades. En algunas sí se adaptan y a, al modelo de ciudad, pero en otras mmm, pretenden ponerlo en marcha pero mmm, sí. de forma que no se acopla a lo que es la situación en ese momento, ¿no? En cuanto al transporte público eh, constataron que había tal diversidad de modelos de transporte público en las ciudades y, y aunque la, eh, eh, que han visto que la gran mayoría, casi el 95%, lo que proponen es una reestructuración de las líneas de autobuses existentes para acomodarlas a esta nueva realidad, ¿no? uh -huh. La jerarquía viaria eh, toma medidas o, o piden que haya medidas eh, en el que el, el, el diseño del, del espacio público eh, tenga en cuenta que debe ser más accesible a todas las personas y eh, primando también la seguridad vial por encima de la circulación de, de, los, de los vehículos. El, el aspecto relacionado con el automóvil privado es muy peculiar. ¿no? Ellos han visto, eh, al evaluar todos estos planes de movilidad urbana sostenible, que, Debido a la gran dependencia que en las ciudades se tiene del automóvil eh, privado, no lo intentan marginar por así ir, o, o desplazar de forma abrupta, y, y, sino que lo que intentan y todos eh, en estos planes de movilidad urbana bueno eh, buscar otras medidas como Aparcamientos, aparcamientos para el transporte público, para eh automóvil pri privado, de forma que no lleguen a las almendras centrales de la ciudad, donde se pretende que sean más eh accesibles, más, más, vivibles, más vivibles. Y entonces eh, en vez de prohibir directamente entrar en las ciudades los coches o, o reducir, lo que hacen es eh, crear o intentan, bueno crear, intenta, eh, eh, proponen crear más aparcamientos en algunos sitios, en, en sitios don, o eh, en ciudades que es complicado hacer más aparcamientes. ¿Quitar la alguna multa también proponen? Supongo algo así, claro. Pero Porque madre mía de mi vida. La movilidad eléctrica de los, de los vehículos lo que ocurre es lo de siempre, que todavía no está desarrollada del todo. La distribución de mercancías, pues eh, racionalizarla un poco más y la contaminación acústica y todo esto, pues evitarla, hacer más espacios verdes simplemente, es lo único que proponen, para hacerle más habitable y para que la participación ciudadana sea mucho mayor de lo que realmente es a día de hoy. Uh -huh. No están estos planes muy desarrollados y muchos se van a quedar en lo que ha ocurrido en Madrid. Javier Sevillano, muchas gracias a vosotros